Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, bueno, acá haciendo una recorrida para ver cómo van en general la situación de las y los trabajadores, si se p i e r d e no contra la inflación, si se cierran no paritarias a la baja y además, en el caso de ustedes, reclamando que se finalice, que se termine la precariedad laboral. Sí, sí, hoy concentramos en las puertas de la municipalidad de Moreno, ya que se está realizando una reunión en el marco de las paritarias, paritarias que se extendieron bastante por el tema de la cuarentena. Y hoy estamos discutiendo un aumento desde los diferentes sectores, desde el sindicato, desde las asambleas de trabajadores y trabajadoras. Estamos proponiendo un aumento del 30%. Y no se está llegando a acuerdo con las autoridades del municipio. ¿El municipio qué propone? El municipio propone un aumento、eh, mucho menor, o sea, de un 2%, es lo que se propuso en la reunión que se desarrolló hace unas horas atrás. Y desde los diferentes sectores, el sindicato y nosotros también proponemos que sea un aumento del 3%,、mm. o sea, llegar a un 30% en su totalidad, estaría dividido en tres fracciones. ¿Finalizaría en febrero, entre enero y febrero del año que viene? Tal cual sería un aumento ahora en octubre, que la verdad que también estamos recontra de Tasader, otro en diciembre y otro en febrero. Lo cierto es que no se llegó a un acuerdo en la reunión de la mañana y se pasó a un cuarto intermedio para las 15 horas. ¿Y hay expectativas con que finalmente se、eh, ofrezca ese 3% que falta para poder、eh, acordar en principio esta paritaria hasta fin de año? La verdad que entendemos que no, ya es una propuesta bastante cerrada desde el Poder Ejecutivo, ya hubo dos reuniones anteriores.、Eh, lo que vamos a hacer es convocar, y después yo también aprovecho para acá, convocar a las y los trabajadores del municipio de Moreno a una asamblea a las dos y media de la tarde para poder definir、eh, si acertamos o no la propuesta. Seguimos entonces, Nolia, e de aquí de la radio, atentos a lo que vayan debatiendo por la tarde, lo que ofrezca el municipio por, más tarde todavía, y bueno, para acompañar. Si no llega a haber acuerdo, hay,、eh, ¿se hay, rumorea que hay、eh, intención de algún plan de lucha, de alguna acción、eh, para las próximas semanas? Y hay propuestas.、Hmm. Eso está como para debatir en asamblea en un rato.、Hmm. Hay diferentes visiones, posturas, así que bueno, la idea es poder. haber un acuerdo como asamblea, como trabajadores y t r a b a j a d o r a s en general. La última vez que conversamos,、eh, había una cantidad de reclamos específicamente de niñez y juventud, de trabajadoras y trabajadores de niñez y juventud que estaban precarizados, con contratos、eh, al estilo de las becas y esas cuestiones. ¿Se pudo avanzar en, la, en el pase a planta, en, en las mejores condiciones de estas trabajadoras en las últimas semanas? Sí, sí,、eh, hubo algunos avances en relación a la regularización. Hay compañeros monotributistas、bueno, y compañeras que están p e r s i g i e n d o su salario dentro de todo. Es、eh, un marco como más eh, eh, continuo, eh, pero igualmente seguimos esto en la lucha,、sí. eh, planteando la necesidad de tener mayores recursos. Ahora en pandemia hubo muchas compañeras y、eh, compañeros que tuvieron que cobrir.、Eh, seguimos. Pensándonos como trabajadores y trabajadoras esenciales, y por eso también decimos que n o s o t r o s también queremos un mono, por、mm. la cantidad de i s i t u c i o n e s que estamos acompañando, por la complejidad. La cuarentena, la verdad, que les g a s t ó muchísimo a las familias de la comunidad de Morelos, y nosotras y nosotros seguimos acompañando todo s e s o s proceso. s Quedamos en la radio atentos para lo que continúe en, este, en esta jornada de hoy, 21 de octubre, y en los próximos días para bueno, continuar acompañando este reclamo legítimo de un salario que permita no perder, por lo menos con la canasta básica de alimentos. Un abrazo grande y muchas gracias por estos minutos, Noelia. Muchas gracias a ustedes por siempre difundir.、Eh, estamos en contacto. Dale. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.